Muy Interesante, ¿no? Una propuesta donde lo más importante, tal vez, era la posibilidad de encontrarnos y dialogar, ¿no? de, de, de abrir este espacio de búsquedas, las necesidades culturales que hay en, en la zona. Y me parece que el foro fue desde, desde este grupo que activa, que es la. la De artistas autogestivos e independientes de San Miguel,、eh, Dios nos dio a todas y a todos la posibilidad de poder encontrarnos a poder expresarnos. n o、eh, Entonces, eh, me parece que lo rico de la jornada, porque a veces uno confunde, ¿no? Decimos, uy, la marcha, o sea, hay como que hay como distintos tiempos en esto que va se va gestando, ¿no? En, En esta organización. Y tal vez hemos tenido los tiempos de las marchas, ¿no? como fueron el año pasado, y donde visibilizamos entre todas y todos el problema, y ahora es como que es un tiempo donde se está buscando una solución para que pueda surgir una ordenanza, pero una ordenanza que sea、eh, contem que contemple todas las necesidades de todo el d o Ahí fue que t u v i m o s pudimos、eh, escuchar. Mismo, en principio se abrió una tarde, estuvimos en la Plaza de m u ñ i z、eh, se abrió el, el foro con algunos de los compañeros de cada uno de los, de los sectores, n o porque hay músicos de rock, hay murgas, artistas callejeros, las escuelas,、eh, los distintos espacios a u t o g e r i o n d e d i s、mm. hay otros espacios comerciales. bueno, Todos con una diferente problemática,、claro. cada uno de, de ellos pudo digamos, como hacer un pequeño resumen por dónde transitaban ¿no? las, las problemáticas de cada uno, y a partir de ahí nos trasladamos en un、eh, silencio profundo, ¿no? donde circuló la palabra a dos comisiones bastante interesantes, donde se pudo debatir, donde se pudo、eh, expresar ¿no? las búsquedas. Muy, muy positivo desde ese lado. ¿no? Ahora,、eh, la, una tarde hermosa que acompañó la jornada, pudieron,、eh, hubo una, una especie de, de síntesis de plenaria, de, porque la intención del foro era ir pensando, diagramando, o sea, debatiendo estas realidades para、eh, hacer una propuesta concreta ¿no? de una ordenanza que contemple estas experiencias. Sí, tuvimos,、eh, supongo que. Semana va a haber como una reunión donde vamos a poder sistematizar、uh -huh. eh, todo lo que se habló porque se tomó registro. Lo que hubo, sí, fue un, un plenario、uh -huh. n o donde, donde se contó un poco lo que se charló、uh -huh. en, en cada una de las comisiones.、Eh, interesante algunas cuestiones. Yo e Estábamos, nosotros estábamos acompañando desde la radio abierta. Viste que siempre, cuando、eh, son momentos donde uno está, a veces se distrae un poco porque estás viendo qué es lo que va a venir pos、mm. a lo que está sucediendo. Claro, ¿no? claro. Pero、eh, me pareció por las cuestiones que estuve hablando,、eh, e i n c l u s i v e porque estuve en las dos comisiones y circuló cosas como interesantes, algunas cuestiones que tienen que ver con. Una, una mayor visibilización, una invasión, decía n en algunos casos,、mm. ¿no? de, de, de todas estas ideas, porque, claro, n la ordenanza va a ser muy amplia、mm. y、eh, es como que está pensada como para los distintos sectores que te nombré al principio,、sí. y en cada uno de estos sectores hay un, un, un problema concreto donde. La, la libertad de expresión se cercena de diferentes maneras. n o、mm. Entonces, supone que un, un bar o un centro cultural que h a c e un, un artista, de repente se cobra o no se cobra el derecho ¿no? de, de artista que cobran,、eh, a dónde va ese fondo, ese fondo no vuelve.、Claro. Después volvió a surgir el tema del presupuesto participativo.、Mm. ¿no es cierto? ¿Dónde está el presupuesto participativo de San Miguel? ¿A dónde se está destinando? n o、sí, De hecho,、está. los que no somos de San Miguel nos preguntamos por qué no tenemos presupuesto participativo en José Sepas, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Entonces, es como que hay algunas aristas que, por ejemplo, e l presupuesto participativo sonó en, en los dos espacios por、uh -huh. gente totalmente diferente. Ellos, dando vuelta, volvieron a, a traer esa idea del hotel. Presupuesto participativo que sería una financiación interesante、uh -huh. para entonces,、eh, estos espacios culturales ¿no? No. que estamos hablando.、Eh, que si yo Por ejemplo, los chicos、eh, de callejero hicieron toda su, su expresión de, de, de, de plantearnos las sendas peatonales,、uh -huh. cosas que a veces uno no se piensa. Que la senda peatonal puede llegar a pensar, si el semáforo está en rojo, como un a r Escenario,、mm. que de hecho en algunos municipios funciona así.、Mm. Entonces, hay como una cantidad de ideas que se recolectaron、sí. y la idea es avanzar, porque el, lo que se pidió en la previa fue、sí. que el municipio de San Miguel reconociera de interés municipal este foro. ¿Y lo hizo? No.、Mm. Él, él Estuvo a, a archivarse、mm. y pasó a,、eh, a la Comisión de Cultura、sí. para que se lo trate. Esas cuestas que son como que se dilata la muerte. ¿no? Claro, n o、claro. Capaz que a fin, a fin de año lo declaran de interés municipal. Bueno, ya pasó, pasaron varios meses. Cuando ya sucedió.、Mm. Ahora lo que se está tratando es de ver cómo hacemos con todo lo que salió también para ir a la Comisión de Cultura. El Consejo Deliberante、mm. y a lo mejor llevar las conclusiones. Bueno, esas son cosas que van a ir saliendo, ¿no? o De acuerdo al, a este colectivo、claro. asambleario, horizontal,、mm. eh, de, con mucha construcción,、mm. de muchas palabras. Es interesante cómo, viste,、eh, cuando uno ve un espacio democrático、sí. y, y, y horizontal, ¿no?、Mm. donde no hay... Alguien que viene y maneja todos los hilos de esto, sino que evidentemente hay, hay una construcción horizontal donde nos, inclusive muchos nos vamos conociendo、sí. en la acción,、uh -huh. y me parece que eso lo enriquece mucho más a, a esta posibilidad. y Me parece que es una experiencia、eh, inimitable para los municipios de José Sepaci de,、sí. de Malvita, ¿no? No. que son los t a a nuestro alrededor. ¿Y hay próxima reunión ya definida? Esta semana, el, si terminamos bien de arreglar,、eh, miércoles, que es mañana, mañana, a las 6 de la tarde en Raíces,、uh -huh. eh, vuelven otra vez a juntarse. Supongo que hay una evolución más concreta、uh -huh. eh, de todo el material, porque todo se, todo se estuvo registrando ahí con、eh, admiro, los、uh -huh. compañeros que agarran sus notebooks. y Escriben en las reuniones en tiempo porque, real, no <risa> es、eh, una cosa、no、puedo, Bueno, q u é bueno que, que estuvieron de esos para tener registro. s í s í por eso te digo que, que yo estoy esperando la reunión、mm. porque me imagino que hay、eh, mucha información que, que, que el plenario siempre es como una cuestión así, a veces muy.、Eh, su cinta y,、mm. y tiene que ver a veces con la subjetividad de la、claro. persona que lo está expresando,、uh -huh. y a veces quedan cosas en el tintero que a lo mejor son muy importantes.、Mm. Entonces, este, digamos, el lado fino、eh, de lo que sucedió, vamos, lo vamos a tener este miércoles, y ahí sí, seguramente,、eh, vamos a ver si h a y algún documento, alguna、muy、cuestión,、bien. ya para empezar a pensar concretamente alguna propuesta de. Ordenanzas son tiempos difíciles、uh -huh. para la, la, la, todos la, nuestros políticos. Están en tiempos de si、sí, están en otros en otro. cierres de listas、uh -huh. y todo eso. Entonces,、eh, supongo que no, no es fácil. Son tiempos difíciles para todos. Supongo、uh -huh. que ellos están en un momento complicado de lo que es la política.、Sí. Y también, uno、eh, sabe es que es un juego. Uno、uh -huh. sabe que hay que respetar ese juego